A veces tuve razón, claro que la tuve, pero no la vendí, a veces encontré alguna verdad casi total bajo alguna piedra húmeda. Y no me disfracé ni de apóstol ni de mesías A veces quise querer y la cabeza se me partió en dos A veces la teta es el control y el llanto es la llave Algunas veces los ojos son ojetes A veces el sexo es religioso Y por eso fui escomulgado en más de una sordida ocasión A veces es tiempo de irse sin más Sin rumbo ideal, sin caminos razonables Ni la más puta idea real de dónde voy a dejar mi rastro ni mi olor. A veces conviene pirar sin orinar. Hay veces que hay que callarse y dejar de mirar. Hay que anular el pensamiento y obedecer, dice Hay veces que el divorcio entre carne y fe hace bien al hígado. A veces debería aceptar lo inaceptable, que dicen. A veces hay que hacer caso a los síntomas. Y hay veces, veces que, que hay que se mecanizar se de la, de la derrota hasta que bien, sea parte bien. de la anécdota del veces, más estúpido bar popular Creo que lo haré. Y entonces que hay que hacer? Que hacer seré que hacer, un gran orador. Eso, yo ya con todo iba a vanarme solo, yo así. A veces el, el tiempo, tiempo es de A veces el tiempo de irse sin más. sin con moral, sin tener los Oh. and yeah. the Oh, oh, oh, oh. El síndrome de las palabras, lisa y llanamente radio, solo y únicamente radio.